noches, aquí estamos en otro otra aldea global ¿Qué pasa Victoria está acá dejándose? Sí, caras. no, la música de apertura me sacaron, viste después No, de... no, es la nueva música de apertura con el nuevo esa operador Esa decisión unilateral aquí, aquí a la lo corte ocurrió... internacional de justicia No, no, no, no, no, no parece no, parece, no. Una, parece un corto de Benny Hill, eso parece Sí, no, parece el internacional en realidad Pero bueno, los violinistas de la mod y los pibes que miraban eh tocando las internacionales la nueva cortina del de global dos semanas ¿no? lo dejo y a ver qué me hace no sí, claro. ¿por qué no? Porque no no, no fue consensuado, y, son y un y programa correr, sumamente democrático que sí, tiene democrático, que ver la, la música de telón Y como el operador el un joker digamos, tan consensuado como es. Y bueno, a ver qué no se terminó el tema, ¿No? Ahí está, le llegó un mensaje encima, ¿Qué alguien con esto? Bueno, no, eh, les comunicamos ah. que la cortina va a seguir siendo la tradicional No, no se no. preocupen, podrán ¿Eh? bailar junto con nosotros No, es la tiranía del operador ahora eh, Bueno, esto es sí, al día sí. global eh, eh, Nos demoramos un poquito para arrancar porque el operador no, no pudo venir Y acá vino el legendario de operador de otras radios comunitarias del país y del mundo Que les habla Matías Arriola eh, También está, ¿cómo era tu nombre? Manuel Girard Jorge me dice Eh, y Victoria Estrada eh, haciendo este, eh, este programa el de Global de construyendo la agenda internacional ahora nos ponemos un poco más serios Pero seguimos eh. con el mismo cortina Bueno, 384-93-94-34, ese es el, nuestro número de teléfono al que te puedes comunicar con nosotros. Nos podés eh, escuchar a través y leer a través de la www.radiovoces.com.ar Si tenés tu link, nos encontrás como Radio Voces La Rioja y eh, nuestro Facebook es Cooperativa Radio Voces. También nos puedes encontrar en Instagram. ¿Cómo, cómo qué? ¿Cómo nos encontrás en Instagram? Aldea.global es nuestro Instagram y también eh, por Facebook, ¿no? Como nuestra fanpage. Aldea Global, sí, aldeaglobal.87.7 Aldea Como todos los miércoles vamos a intentar deconstruir la agenda internacional, todos los miércoles volvemos y decimos lo mismo que tiene que ver con una cargada agenda internacional, también vamos a tener que hablar mucho de la región, tenemos eh, a la Haya que se vuelve a hablar de los organismos internacionales, vamos a hablar de eso, vamos a ver sí. si podemos conseguir un entrevistado quien eh, nos va a dar su perspectiva, fue lo que fue. Para algunos un histórico fallo porque... Eh, va le vamos a estar contando ya en un ratito también vamos a hablar de Argentina con respecto a cómo ha sido este nuevo desembolso de dinero y cómo el embajador norteamericano la semana pasada en la Argentina no recuerdo ahora su nombre, lo voy a buscar dijo que va, Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que Argentina no vuelva al pasado eso fue lo, las palabras que decía en un claro ejemplo de meterse en la política interméstica de un país sin juego no puedo con esta muy bien, cortina muy bien muy no bien, muy puedo lo vamos no a discutir este en la pausa jerárquicamente a lo stalinistas después bueno oh, uh, ah, hoy está con todo eh. hoy está con todo el operador nuevo Le mandamos un saludo Hola. grande a Yago Espero que haya sido una operación Espero urgente que, que sí, <risa> Así que te mandamos un abrazo grande ¿De qué también vamos a hablar? Del del vecino gigante Nuestro socio estratégico histórico Brasil ¿Qué, ¿Qué decimos cuando decimos nuestro socio estratégico? ¿Es el que nos compra las cosas o el que nos vende las cosas? ¿Un poco las dos? Sí, tendría Ambas que ser dos. Un, poco las dos. un poco a las dos claro El déficit comercial es por primera vez en, en mucho tiempo Creo que en dos años Eh, está bajando con respecto a, a Brasil, lo que para algunos es muy festejado, por ejemplo por parte del gobierno, cuando hablo de esto del de, de, que tiene que ver con el socio estratégico, eh, la sociedad estratégica con Brasil es de todo menos beneficiosa para nosotros, por ejemplo. Así que yo no sé por qué tienen esa idea no tan rara, Pero, eh, de, bueno, hasta lo el... verlo así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decís eso en Mercosur? Sí, el Mercosur es una idea trunca, totalmente. Sí, pero bueno, pero es algo que está. De hecho, en realidad yo le... iría al bloque y... Por eso tiene ese centro. Si yo te... me acuerdo que una vuelta en una época sí. hacía radio también. Así... Bien, papá. <ríe> Creo. Este, no, que tenemos una una entrevista también que la Vicky va a estar presentando donde también podemos después abordar y hacer un análisis con respecto Totalmente. No? Sí, también tenemos que hablar de quién, qué, ¿Por qué hablan ahora todo el mundo? Qué lindo, ¿no? Cuando pasa eso de que todo el mundo empieza a hablar mal de el candidato presidencial a Brasil, ¿no? El que tiene la intención de voto más importante Y bueno, porque cómo no hablar mal de esa figura tan emblemática que representa Jair Bolsonaro, ¿no? Que bueno, también vamos a estar hablando de las marchas eh, Eh, bueno, una marcha histórica No solo en, en Brasil, sino en toda la región Aproximadamente 4 millones de personas marcharon Para manifestarse eh, contra Jair Bolsonaro En el lema El No que es El Now, claro. el now. <ríe> No me sale en sí, portugués, muy chicos por bueno, por ahí. <ríe> eh. Tenemos videitos donde lo dicen sí, sí. Bueno, ahí los pondríamos eh, Y bueno, se manifestaron eh, las mujeres En contra de esta figura Que es bueno absolutamente misógena Además de xenófobo ¿no? y todo lo que representa la, la figura de Bolsonaro. Es lo peor sí. de lo peor, ¿no? Es, sí, es que lo peor de lo Es, es como eh, nos pasaba con Trump, ¿no? Cuando analizábamos a Trump mm, y espero que no tengamos me los me mismos resultados. Me no, le ganó. Cuando Clarín hace una nota donde lo declara fascista, es porque realmente... Pasamos es un está, sí, sí, realmente un nada... Sí, sí, ¡Pim! sos Gables. Sí, Eso, sí. sí incluso de hecho hubo eh, bueno eh, eh, eh, candidatos de, de partidos de centro derecha de Brasil que apoyaron a la marcha de, de, de las mujeres de este sábado eh, con lo cual no es solo los partidos de izquierda digamos, más radicales y, y los más de centro eh, sino también incluso los partidos más conservadores también están no en contra de, de lo que representa eh, bolsonaro y lo que puede representar que asuma no el poder en eh, bueno en si se consagra, ¿no?, ganador de las sí, próximas lo, elecciones. Lo que sí comparado con lo de Trump es como que la, la política internacional o, digamos, los grandes eh, pool de medios de economía o, y política, muchos incluso de Estados Unidos, como que están armados de que pueda ganar Bolsonaro porque no se sabe qué va a pasar. O sea, en eso sí, sí, ¿sí? me parece que tiene un paralelismo con lo de Trump, pero realmente tampoco, ¿viste?, también... Son showman y, no, o sea, si bien es un facho y piensa todo eso, después hay que ver realmente qué política llevan adelante porque, insisto, que los... los Eh, no, eh, sin, sin hablar de sin hablar de, sin de sale política. Sí, el presidente no es el único que toma las decisiones de todo, además hay un Senado, un, un, un poder legislativo, o sea que también hay una serie de factores donde esa figura sola por sí sola no lo va a hacer. Además la sociedad está bastante está bastante dividida. De hecho, ahora hay una campaña en redes sociales en Brasil que es Gulia 432%, que es porque muy me... bien ¿Por qué? ¿Por qué piden que lo bulies? Obviamente Era algo contra Bolsonaro ¿Qué, ¿Qué pasó? pasó? ¿Qué pasó ahí? Hola Ahí, ahí está, está. Eh, Obviamente era algo contra Bolsonaro Y, y es el, el porcentaje Que de aumento de su patrimonio Tanto de él, de él como de sus hijos En cuatro años de estar en como um, Senador federal de Es como Brasil. Lilita Carrió Lilita le ganó 8, 580 tiene Lilita Desde cuatro cuánto? años de gobierno En estos, en los últimos... Cu Cuando son gobiernos, cambiemos. 580% ah. de patrimonio aumentó. Ah, bien. Sí, boludo. sí. Googleé 580%. <risas> Podríamos hacer eso. Está, está muy buena la, la bueno, idea. Bueno, y sigue siendo muy fuerte, digamos, como las redes sociales, tanto con el movimiento de mujeres de Brasil, que viene muy foneado, y bueno, y encima lo, los movimientos sociales y la expresión pública, digamos, en los últimos cinco años en, en Brasil, ha crecido un montón y... y Hasta que aprendieron a salir a la calle. Hasta ¿no? que aprendieron sí. a salir a la calle, en, en parte mucho por las lo, redes sociales, entiendo yo. este Ahí se pasó el tema de la, de la cortina. Y bueno... Eh, Vamos a una pausa musical, a lo mejor Presentamos la, la sí. entrevista, la primera entrevista que lo vamos a hacer, ni bien volvamos de este que va a ser nuestro primer corte, vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar del Mercosur, tenemos acá un debate en la mesa, vamos a hablar también de este histórico fallo de la Haya para negarle la salida al mar nuevamente a el hermano país de Bolivia. Vamos a ver si tenemos una entrevistado al respecto, tenemos un par de entrevistas que nos ha traído Victoria y nuestra compañera Mariana Urbano también, así que vamos al primer corte musical con la dictadura del operador, el señor Matías Arreola Silva <risa> ¿Qué está pasando con Aldea? ¿Qué pasó con ese tema? Yago está indignado. Mentira. Volvemos con Aldea Global intentando desconstruir la agenda internacional y como la anticipábamos tenemos una entrevista que realizaste durante la semana pasada puede ser en el marco en el que se habló muchísimo de relaciones internacionales aquí desde La Rioja porque se habló del corredor bioceánico, ese proyecto a largo plazo de las empresas norteamericanas más importantes para poder sacar los recursos de los países aquí en el capitalismo tardío. Eh, ha sido muy festejado por toda la provincia y más que nada por nuestro gobernador. Vino el ministro del Interior, mi amigo personal, el señor... Rogelio Frigerio. rogelio Frigerio. El, único, el peronista convertido al pro. Hay varios de esos, me parece, también. Así que lo digo por el intendente de, de la ciudad. Eh, así que en el marco de eso vino una persona muy reconocida en el ámbito internacional, que es el señor Escudé. No sé si lo conocen, es una persona que ha tenido, tiene un doctorado en cuanto a las relaciones internacionales. Es un tipo muy relacionado que es la estrategia aquí en la Argentina y a la geopolítica. Ha escrito, ha hablado mucho, ha dado conferencias y fue también catedrático en, en algunas universidades importantes de este país. Eh, una persona con la que yo particularmente no comulgo prácticamente nada en lo que dice ni cómo lo dice también no me gusta mucho que representa él fue una de las personas más importantes de bueno, las relaciones eh, internacionales en, en la eh, época de Carlos Menen. sí y le hizo una, una entrevista a la señorita Victoria Estrada sí. donde así hablar. es, bueno, eh, hablamos de todo un poco, hablamos de, del escenario más global, no más general Eh, de un poco de la guerra comercial eh, de China ¿no? con Estados Unidos Para bajarnos un poco a la región América Latina Y particularmente Argentina eh, Como decía, fue en el marco del Foro Regional eh, De Integración y Desarrollo Sustentable Organizado por Disculpe, el gobierno la de la provincia de La Rioja En el marco de eh, esto que decías, el, el corredor bioceánico Como política de Estado Así que los invitamos a escuchar esta entrevista Los escudé en el foro regional de integración y desarrollo sustentable que organizó el gobierno en la provincia de La Rioja y bueno, lo invitamos a participar de nuestro programa de relaciones internacionales donde construimos la política internacional para que nos dé un poco su opinión sobre bueno cuestiones vinculadas no al escenario global. Eh, buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. Eh, bueno, la primera pregunta tiene que ver eh, atendiendo el contexto internacional de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y situando a China eh, en nuestra región si considera que la estrategia comercial de China es comparable a la adoptada en África. Bueno, yo creo que eso es un poco injusto porque África no es lo mismo que el cono sur de América del Sur. Es decir, este, además aquí no es una cuestión tanto de estrategias ...sino de complementariedades... Eh, ...lo que le ha, ...yo creo que lo que ha... ha ...miren... Eh, ...en la historia argentina... ...este es mi punto de vista... ...hubo una gran noticia... ...cuando se descubrió... ...hacia fines del siglo 19 ...que... ...los británicos necesitaban el tipo... ...de cereal... ...y el tipo de carne... ...que podíamos producir los argentinos... Si sí es que se hacían inversiones en puertos, en ferrocarriles, en silos, ¿no es cierto? A partir de ese momento se produce una complementación que es muy beneficiosa para los británicos, pero que no deja de serlo para nosotros. Este, mis antepasados y los suyos también... ...en su mayoría seguramente... ...aunque tenga alguna rama criolla... ...que viene de los tiempos de la conquista... ...no importa... ...pero eh, una gran parte de nuestra sangre... ...proviene de los inmigrantes... ...que llegaron aquí... ...no es cierto... ...porque se produjo esa complementación... ...entre la Argentina y Gran Bretaña... ...ahora... ...eso funcionó hasta cierto punto en la historia... ...a partir de la Primera Guerra Mundial... ...no funcionó bien... ...o por lo menos no tan bien... ...y con la Segunda Guerra Mundial... Tuvimos la peor la peor noticia de toda la historia argentina. Gran Bretaña era reemplazada por Estados Unidos como país hegemónico, como potencia hegemónica en América y en el mundo, ¿no es cierto? Y como consecuencia de eso, el país complementario con, con nosotros, Gran Bretaña, era reemplazado por un país que carecía por completo de complementariedad con nosotros y que no nos necesitaba para nada. Si, si, los, si los británicos necesitaban nuestras carnes, los yanquis producían más carne que nosotros. Si los alemanes necesitaban nuestros cereales, Los yanquis producían más cereales que nosotros, los yanquis no nos necesitaban, nunca nos necesitaron. Y entonces las relaciones siempre fueron malas, este, en parte porque los norteamericanos no siempre son buena gente, pero no es principalmente por eso, principalmente es porque los dos, es decir, Estados Unidos, la gran potencia, superpotencia hegemónica, ¿no es cierto?, a partir de la Segunda Guerra Mundial, no nos necesita ahora, de repente surge en la historia mundial una buena noticia y la buena noticia es el surgimiento de otro gigante ¿no es cierto? es decir que es la República Popular China y los chinos si sí necesitan de nuestra producción y entonces eso es casi lo mejor que nos podía pasar, ahora claro hay, hay que cuidarse no hay que permitir que nos exploten hay que hacer buenos negocios Hay que tener una buena táctica y una buena estrategia, ¿no es cierto? Pero lo esencial es, hay que recordar esto, siempre es mejor que a uno lo necesiten que lo opuesto, que a uno no lo necesiten, ¿no? Por eso, digamos, yo creo que el advenimiento de China como gran potencia planetaria en muchos órdenes Es una buena noticia para la República Argentina, siempre y cuando la República Argentina sepa aprovecharla. Uh -huh, bien. Eh, otra pregunta. Eh, esta mañana desarrollaba la idea de realismo periférico y eh, el progreso hacia un realismo social. ¿Cómo cree que podemos llegar a ese realismo social? Bueno, el, al realismo social solamente podemos llegar con políticas económicas y sociales progresistas. Porque el realismo periférico en sí mismo, tal como lo desarrollé esta mañana, es desde mi punto de vista, la mejor política exterior posible, ¿no es cierto? Pero, si la mejor política exterior posible está puesta al servicio de una política económica y social perversa, entonces estamos en el peor de los mundos posibles. Es mejor tener una mala política exterior para que la política económica y social perversa no funcione, ¿no es cierto? Es decir, claro, así que, digamos, lo que la Argentina necesita... Es una política de, de realismo periférico junto con, acoplada con, este eh, eh, una política económica y social progresista. Es decir, lo que hizo Deng Xiaoping en la China, ¿no es cierto? Es decir, este, eh, tenemos que seguir ese modelo. Deng Xiaoping es el tipo que modernizó la China y revolucionó la política exterior china cuando dijo, atención, a los países que sistemáticamente se pelean con Estados Unidos les va mal <risa> no pero eso es realismo periférico ¿no es cierto? pero a eso lo complemento con políticas progresistas es decir, de lo contrario se entrega, eso no no no, no debe ser así, no puede ser así así que yo digo que cuando el realismo, el realismo periférico es eh, complementado por una ...política económica y social progresista, ahí tenemos algo que yo llamaría realismo social. Muy bien. Eh, sobre el, eh, esta idea que marcaba también en el día de ayer... Eh, ...de tratar el MERCOSUR como estrategia de paz, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, el MERCOSUR ha cambiado este, la cultura política de nuestra región. Es decir, no de, de, tenemos una región excepcional... ...en el sentido de que este nunca hemos tenido una guerra con Chile... ...en 200 años de independencia... ...y eso es algo maravilloso... no ...y este eh, con Brasil hubo una guerra de poca intensidad... ...entre 1825 y 1828... ...y después nunca más hubo una guerra con Brasil... ...es decir, esto fue mucho antes de que Alemania existiera como Estado... ...porque Alemania recién nace en 1871... ...¿no es cierto? ...Italia en, en, en 1870... ...bueno... A partir del nacimiento de Alemania, entre Alemania, Francia y Gran Bretaña se produjeron las dos guerras más devastadoras, más destructivas de toda la historia humana. Más de 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Más de 20 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial. Eh, eh, así que, digamos, tenemos una región ex excepcional. Eh, eh, es una región de paz. Es decir, en términos de grandes regiones mundiales, Yo diría que es la región más excepcional del mundo entero. Uh -huh. eh, pero, digamos, este cuando llegó el MERCOSUR, el MERCOSUR era una imitación, pretendía imitar a, la, a, a, a, a las comunidades económicas europeas, y eventualmente a la Unión Europea, ¿no es cierto? Ese era ese era el objetivo. Y el, el MERCOSUR no hizo eso, porque, digamos nosotros tenemos esta excepcional región de paz por un lado y por otro lado tenemos esta paradoja no es decir eh, el mercosur tiene una cantidad impresionante de normas somos los que más normas firmamos establecemos no, nos comprometemos ¿sí? a cumplir y somos los que menos normas cumplimos ¿no es cierto sin embargo tiene una proyección eh, internacional sí, sí. ahora mercosur, y bueno, no en mercosur pero el tema de mercosur no es cierto no fue digamos mercosur no fue lo que se propuso serra Pero en el fondo fue más de lo que se propuso ser, porque afianzó la la cultura de paz. Nosotros teníamos paz, pero una paz armada, con hipótesis de conflicto, gracias al clima cultural generado por Mercosur. Las hipótesis de conflicto desaparecieron, ¿no es cierto? Es decir, este eh, y digamos la tendencia hacia la cooperación se afianzó enormemente entonces, este, es mucho lo que debemos al Marco Sur y ahora tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, con este obras de infraestructura como el corredor bioceánico, este que bueno, es decir, eso más importante que podamos podemos hacer. Es mucho más importante que un acuerdo de libre comercio, ¿no es cierto? Poder atravesar la cordillera de los Andes, poder digamos, mandar mercadería en forma fluida, este, eh, eh, cruzando los ríos desde, desde... Hacia el Asia. Claro, ¿no? Entonces... Y sobre sobre el gobierno, bueno, más local, ¿no? de la región nos venimos a Argentina, ¿cuál es su percepción sobre la retórica de volver al mundo y la política exterior real del gobierno actual? Bueno, yo no estoy a favor del gobierno actual, es decir, el gobierno actual es un gobierno reaccionario, es un gobierno es decir, que no es progresista, en lo más mínimo, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno actual es un gobierno que licúa eh, sueldos, licúa haberes jubilatorios y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, este intenta recortar los impuestos que se les cobran a los ricos. Entonces, si lo que yo hago es darle más plata a los ricos eh, y darle menos plata a los pobres, yo estoy adaptando un modelo de concentración del ingreso que es lo peor que se puede hacer ahora es una realmente es realmente una paradoja porque este christine lagarde eh, desde el principio le dijo a macri che par la con eso de eliminar la, la, la, este, los impuestos a las exportaciones de soja no es cierto las retenciones para nada con eso no no no nunca van a tener dess cero si hacen eso no y macri insistía en quedar bien con los amigos del campo no y y no lo quiso hacer. Es decir, entonces, ¿qué paradoja es esta? Que digamos, la jefa del Fondo Monetario Internacional es menos reaccionaria que el presidente argentino. El presidente argentino es más reaccionario que el Fondo Monetario Internacional y finalmente la realidad se le vino encima y no tuvo más remedio que interrumpir esta política insensata, no es cierto, de reducir las retenciones a las exportaciones. Este, pero bueno, eso eh, no lo redime es decir es un mal gobierno es un gobierno profundamente equivocado es un, es un, es un modelo equivocado dañino para el pueblo no pero bueno este no es pero realmente recordemos Cristín Lagarde es más progresista que Mauricio Macri. Bueno, con esa sentencia nos vamos y bueno le agradecemos muchísimo esta entrevista. Le pedimos un saludo para nuestro programa que es Aldea Global. Eh, va todos los miércoles 8, eh, por la 87.7 a las 9 de la noche. Aldea Global. Aldea Global. Bueno, un gran saludo para todos los oyentes de Aldea Global y todos los periodistas de Aldea Global que me parece que deben ser una maravilla. Bueno. Felicidades, ha sido un placer estar en La Rioja, realmente una experiencia magnífica que voy a recordar siempre. Bueno, muchísimas gracias. Nuevo amigo de la casa, el señor Escudé si sí, no, quiere, un, no, somos muy buena gente, lo sé si que no nos conoce. Y sí, porque nos dijo que bueno, me dijo, bueno, me conoció a mí, chicos. A ver, el que vos sí. la esposo, lo mejor que tenemos para presentar, pues sí, no, lo sacamos sí, de sí. aquí de al de al mundo. Siempre sonrisvos en las fotos. <risa> son la la, sos la parte filosa de la lanza y por eso es la que la que va a todos lados. Bueno, muy buena la entrevista, un montón de declaraciones interesantísimas. Eh podemos diferir y hablar mucho sobre lo que dijo, pero las declaraciones son más que contundentes. hubo Un presidente que es más reaccionario que la misma Cristina Kirchner, la que digamos la que comanda el fondo monetario internacional diciéndole ella diciéndote deja de, de, de, sí. tenés que... No ¿cómo vas a sacar esto si no no, si no, Don, no los lugares uh -huh. donde puedes sacar más plata? y bueno, estamos hablando que después lo terminó volviendo a poner la retención, ¿no? de la misma forma la que estaba en el gobierno del mundo se preguntaban sí. si era acá Macri en ese momento parece, ¿no? también, <risa> eh, bueno, no tenemos tanto para decir de él de lo, todo lo que dijo sería no. un programa aparte sería un programa, sí sí, sí, sí, absolutamente sí, yo arrancaría un poco con el análisis de la entrevista con el principio que cuando Vic, Victoria le pregunta sobre África y incidencia de China en la región hace una analogía digamos de el, nuestros dos de los tres imperios que tuvimos el mando, digamos, o sea, España, Inglaterra y ahora Estados Unidos, ah. este, como hizo una analogía, me, me parece interesante, la verdad que no este, no había pensado de esa manera. Eh, es cierto que, que Estados Unidos no necesita, digamos, nuestro trigo o nuestro, nuestras carnes, tienen vasto territorio y, y, es, y es cierto que China sí está necesitando, digamos, para la gran población que tiene, este de materias primas, digamos. O sea, de todas maneras no deja de ser imperio y no deja de ser una porque después en el análisis que hace habla de el corredor bioceánico que precisamente es para no es para el desarrollo de de, la, de Latinoamérica o de Argentina en particular. Me no le gustó esa declaración a Victoria Estrada. Sino que es en realidad para sacar las materias primas lo antes posible y y no hay un desarrollo o un valor agregado a las producciones locales que es lo que en definitiva eh, generaá eh, ingresos. yo creo que capciosamente Victoria le hace la pregunta para la comparación con África haciendo ese mismo esa misma reflexión porque mm, sí. lo que vos le preguntas Vicky es eh, por qué ponemos África como el continente porque África sabemos que es el continente quizá más atrasado dentro de, de los cinco continentes sí. y es un histórico eh, entregador si se quiere de sus materias primas. Eh, cuantiosos recursos, si los hay eh, es, un, es un continente muy rico eh, África, pero que nunca pudo romper gracias a algo que escudé esquiva con una cintura magnífica el hecho de que la conquista de África no le dio los, los recursos a Europa porque quería tener un buen trato comercial como uh -huh. el que él plantea entre Argentina y Chile eh, y China, perdón. Sino a través de la conquista y, y también él esquiva un, un evento no poco no menor eh, que es Estados Unidos no necesita de nuestros granos, sino tampoco necesita de nuestra carne. Sí, Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial y así se hace con el, el mercado inglés, francés, alemán y mete el plan Marshall y reconstruye Europa dice se, se potencia como el, el, el país sí, geomónicamente más poderoso Tira y pone su moneda como intercambio internacional ¿y cómo lo hace eh, Estados Unidos? ¿a través de una guerra comercial? no, lo hace o, o es mi moneda o no es nada entonces yo creo que también hay un, eh, hay, hay un análisis eh, excesivamente eh, light así como súper... Eh, excesivamente benevolente con, con el hecho concreto de que las relaciones internacionales son relaciones de fuerza bélicas así se sí. ganan los, los, los, e Inglaterra pierde todo lo que son la, el, todo la, el dominio comercial que tenía sobre sobre América del Sur eh, después de la Primera Guerra Mundial eh, eh, y Estados Unidos le dice, entra tarde eh, si se quiere a la Primera Guerra Mundial esperando para negociar en un momento de superioridad para decirle, bueno, sabes que todo el corredor eh, comercial ahora es mío Entonces, las relaciones internacionales también son eso. Estaría interesante que también vayamos sí. un poco sobre ese lugar. Está bueno lo que dice sobre nuestra región de paz. Eh, vuelvo a diferir en ese lugar. Eh, no fue una guerra menor la que se tuvo con Argentina, Coincido, con sí, Brasil, con para nada. Brasil pierde las ciudades más importantes del sur. Donde la o Argentina, la guerra misma del Pacífico. Y la de guerra del Pacífico, hablar, claro que tampoco... Yo no sé si están buenos años. O de la triple alianza. O que, la triple alianza que fue tremendo. Lo que hicimos a Paraguay, perdón, es tremendo. Eh. Es tremendo. Está, está en términos de genocidio. Eso, la barbaridad que nosotros sí, hicimos. Y tienen que ver mucho los ingleses en eso porque a lo mejor... Absolutamente. Eh, tiene esa visión de los ingleses porque no había nunca tuvieron dominio militar en, en, en Sudamérica, porque no necesitaron básicamente, pero si nos ponemos a ver las barbaridades que han hecho en el resto del mundo, eh, eh, no, no son más buenos ¿Y que la guerra, Estados y la, Unidos, y, sino que que hasta son más malos. Yo creo que son y los imperios son imperios y se manejan sí. más o menos bastante parecidos. Vuelvo a una cuestión de cronología histórica de estas características. La guerra entre Paraguay y Bolivia es una guerra entre la Standard Oil y United Fruit por poder... Eh, hegemonizar lo que son un corredor justamente de gas y de petróleo entre eh, eh, estas dos empresas necesitaban de que el territorio donde se iba a sacar el gas sea de un solo país y en este caso la región estaba dividida en dos se indujo a una guerra que terminó ganando Paraguay, donde Argentina también tuvo una participación secreta desde las sombras y volvemos a una guerra la separación de Colombia de Colombia, de lo que es eh, también Panamá, que está sí. a través de un proceso de inducción por parte de Estados sí. Unidos que necesitaba que se levante eso también es una guerra lo, eh, ¿cómo, yo creo que lejos bueno, de decir no, bueno, no, no, no, no me enojo pero sabes que, no, lo que digo es que <risa> Eh, no, es, no creo que sea una zona de paz como si lo, como sí, se lo yo creo que en términos de actuales digamos más contemporáneos mm. Sí puede entenderse mercosur o sea quitar ese foco estrictamente no de, de, de los acuerdos que se firmaron de las normas que se firmaron de que funcione al estilo europeo que nunca va a funcionar al estilo europeo porque tenemos eh, sistemas políticos y económicos buenos culturales sociales completamente distintos lo que hizo realmente que fracase porque no puedes imponer un modelo eh, económico eh, y político político europeo en América Latina y bueno, eso me parece que dio eh, el resultado que dio el Mercosur acá en la Argentina me parece que en ese sentido analizar Mercosur estrictamente en cuestiones económicas, si sí es analizar que fracasó pero eh, como lo resume él, es más de lo que se propuso ser porque garantiza una paz, creo que en ese sentido social y cultural más contemporáneo sí tiene razón, pero sí coincido en que existe para mí una minimización de los conflictos, de los conflictos históricos. En ese, eh, en ese aspecto, sí, te doy, te, te, te, te doy totalmente la derecha, no nos olvidemos que la ruta eh, la ruta del Mercosur, que es la que atraviesa, pasa por Rosario, sale creo que es Córdoba, pasa por una parte de Córdoba, Buenos Aires y Rosario, que termina en Río de Janeiro, esa ruta nunca se hizo Eh, porque se calculaba una invasión brasilera, entonces no se, no se, dentro de los hipótesis de conflicto nosotros teníamos con Brasil y sí. no se hacía la ruta del Mercosur, no se la ampliaba porque era un lugar en el que podías acceder rápidamente a las capitales más importantes de nuestro país, eh, estaba en el medio de Uruguay, ¿no? también, pero eh, vos fíjate que van derecho, entonces lo que hacen los tipos es no hacerla, y eso eh, a ese nivel estamos, vuelvo sobre lo que él dijo hipótesis de conflicto se da El, el, quizá el único país que no tiene hipótesis de conflicto desde el 55 somos nosotros porque no tenemos doctrina de defensa desde hace muchísimas décadas. Eh, yo difiero profundamente en el que eh, Chile no tenga una hipótesis de conflicto clara con nosotros, difiero totalmente en, en ese aspecto, no creo que Perú no tenga una hipótesis de conflicto clara con Chile absolutamente, y con su reducida capacidad militar y económica con la que puede eh, presupuestar su defensa. Bolivia yo creo que también tiene una hipótesis uh -huh. de conflicto muy seria con Chile, seria y, actual, y, y Colombia tiene una terrible hipótesis de conflicto con Venezuela y Venezuela con Colombia. Así que me parece a mí que eh, esa vieja idea de que a través del comercio y la interdependencia compleja vamos a poder evitar los conflictos, me parece que es ver solamente una mitad de la historia o sea cuál es la próxima guerra entonces porque todas, que... todas juntas entre ellos <risa> bueno bueno igual... o sea, sí, es, es difícil predecir la guerra ¿no? bueno eh, anticipamos un poco uno de los bloques eh, que vamos a tener más adelante va a ser una entrevista sobre el tema de, de de la resolución de la Haya con la salida del mar de Bolivia que también es un poco eso digamos desde un punto de vista la, es dice, la no, guerra nosotros... por otros medios no lo que siempre hablamos se dice no la política es la guerra por otros medios no hace falta el realismo puro y duro de, de la intervención no militar para, para entenderlo. no Guerra también es tener un, un, una figura como Bolsonaro eh, que esté a punto quizás de asumir el gobierno de Brasil después de la de Michel Temer. no Exactamente. ¿Nos vamos a pequeño corte? no eh, Sí, vamos eh, también para cerrar este bloque sí. a introducir una pequeña entrevista, más bien un saludo sí. que nos hace llegar eh, nuestra compañera Mariana Urbano. Bueno, estuvimos presente con Matías Sotomayor, eh, que es El presidente de la Red de Líderes Generacionales de América Latina y el Caribe Estuvieron reunidos acá para hablar sobre este tema no Del liderazgo juvenil en América Latina y el Caribe Y bueno, nos dejó un saludo para Aldea Global Así que lo, lo escuchamos, vamos al corte y después más eh, Aldea Global Hola, ¿cómo están? Un saludo grande para a toda la gente que escucha aldea Hola, ¿cómo están? Un saludo grande para a toda... La gente que escucha Aldea Global me parece una cuestión sumamente importante. Eh, acá les habla Matías Sotomayor, soy el presidente de la red de líder Hola, soy Sergio Uñac. Y, eh, venimos trabajando en esta iniciativa que tiene que ver con poder incluir a los líderes, esos líderes emergentes, esos líderes jóvenes, generacionales, que por ahí no tienen la visualización suficiente como para poder mostrar lo que están haciendo y está bueno que podamos apoyarlos, juntarlos y poder reivindicarlos. Así que esa es nuestra principal tarea. Estuve hace unos días atrás reunido con el gobernador Casas. ...y con importantes funcionarios del gobierno de la provincia... ...como la diputada Madera y el diputado Quintela... Eh, ...con el ministro de Educación de la provincia... ...y con otros referentes más de, de, del gobierno provincial... ...donde estuvimos poniendo en marcha uno de los proyectos... ...que más nos interesa, que es el Centro de Participación Social. ¿Esto en qué radica? Poder trabajar en el desarrollo sustentable como una... ...como política pública sustentable justamente... ...valga la redundancia, en el tiempo y que también podamos ser capaces de poder construir desde la periferia un proyecto superador para cada una de nuestras comunidades. Esto no solamente lo venimos haciendo aquí, venimos haciéndolo en toda América Latina. Hemos tenido una experiencia en Perú que ha sido bastante fructífera, que ha sido a través de un voluntariado que hemos generado con Naciones Unidas a través del gobierno de Brasil, en conjunto con su Secretaría de Estado, que es prácticamente un parangón como un ministerio de la Secretaría de Juventud hace unos años atrás, cuando era presidenta la Dilma Rousseff. Y también hemos generado proyectos con diferentes organizaciones de la sociedad civil en Chile, eh, en Perú, como había dicho anteriormente, Bolivia, Ecuador, eh, Paraguay y Uruguay. Hace poquitos días también tuvimos la, la enorme satisfacción de encontrarnos con el Papa Francisco en la ciudad del Vaticano. Dialogamos con él de esta iniciativa que permanentemente nos impulsa a poder generar líderes en toda la región que entiendan y tengan su filosofía de construcción en políticas públicas o en actos de gobierno siempre con la clara visión de la justicia social como eje determinante, como con la igualdad social como guía y con un enorme respeto por los derechos humanos. Así que bueno, para nosotros es muy importante poder contarles todo esto a los que escuchan eh, este programa. Así que un saludo grande, eh, a no bajar los brazos, y creemos también que viene un tiempo donde una nueva generación empieza a ver las relaciones internacionales como una estrategia clave, en un mundo globalizado totalmente, y que es necesario poder encontrar más puntos de coincidencia que desde desencuentros. Así que un saludo grande para todos. Ahí continuamos con este sketch de Benny Hill Nos está musicalizando el dictador Matías Arriola Silva En este momento Bueno y seguimos en el día global De construyendo la agenda internacional Y que más noticias internacionales Que las elecciones en Brasil Se depara un poco el futuro De Latinoamérica de una manera En una ambigüedad digamos entre Bolsonaro y el PT Haddad que sería digamos Blanco y negro prácticamente sí Este es si... Nunca se sabe nunca qué, qué va a pasar si gana uno del otro, pero realmente eh, eh, estamos hablando de una persona que digamos que eh, fuera del aire hablábamos de las frases este, nefastas. nefastas de Bolsonaro y es como que yo no escuché la que me decía el lema. Contala, la que vos me contaste es tremenda. Bueno, Bolsonaro dijo que sus hijos no salían con una negra porque fueron bien educados, Tomá. por ejemplo. ¿Y vos cuál es la que habías dicho? Y la vos? que yo dije es, tengo cuatro hijos, los primeros tres los hice bien porque me salieron tres varones, en la última como sin ganas y me salió nena. Yo tengo otra, a sí. la diputada del PT le dijo, a vos no te violaría porque sos fea. toma Y que todas las mujeres de la izquierda son eh, feas y no se bañan. Esas son las declaraciones de Jair <risa> Bolsonaro. El tipo que tiene la intención de voto más alta en este momento para transformarse en el presidente del gigante sudamericano. Según la sí. las últimas de... encuestas, un 31% contra un 21% estancado hace una semana del el, ahora líder del PT, eh, Fernando Haddad. Bueno, sí, un poco todas esas frases que fueron atacado, ataques directamente a, a mujeres. Y, y eso es lo que ha provocado digamos en brasil un gran movimiento de, de, de una movilización el viernes el sábado en brasil 300 ciudades movilizadas con el no que bueno tampoco también tampoco se pronunciarla y que de hecho ahí les vamos a mostrar un pequeño hito de un minuto donde de media ninja donde este se puede Eta digamos dago, un breve videito de, de, de distintas mujeres e la movilización que, que hubo en Brasil. Eta trevas, ele que va sozio para elas. A gente está aqui lutando pela luz, fazendo dia histórico en prol de um futuro luminoso. porque ele é tudo de um mundo. Ele fala coisas absurdas, ele não, porque ele é machista, ele não, porque ele é misódico. Preconceituoso, intolerante, não tem nem classificação com um cidadão desse. Eu sou preta e cobre, não posso voltar nele Ele representa uma ofensa aos direitos humanos, às conquistas das mulheres. Esse ato é importantíssimo, é um ato histórico. Somos nós, mulheres, mostrando quem manda nesse país. Chega de pessoas querendo comandar mulher. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. vai ser prefeito da República. Bueno, y e como decíamos antes, eh, Elinao es este Vicky cómo se pronuncia? Elinao, bien. Ahí lo escuchamos varias veces y e, bueno, no sé, se entendía bastante bien buenas entrevistas de este donde decían también por qué el no machista, misógino porque, o sea, un montón esto, eh, Medianin ya está subiendo mucho material con respecto a las elecciones por si quieren eh, verlo en redes sociales, muy bueno el trabajo que hacen los compañeros y compañeras eh, de Brasil, tenemos una entrevista que vamos a intentar hacer a Esther Norte que es una referente del MST de Brasil, que vamos a estar intentando llamar eh, está en el interior de Brasil en este momento y tiene mala señal, así que ...vamos a cruzar los dedos porque se pueda realizar la comunicación... ...estuvimos chateando con ella y eh, no tiene problemas que la llamemos... ...solo que no sabe si vamos a poder realizar la llamada. Exactamente, una de las cosas que nosotros también tenemos que decir es que... Eh, eh, ...aparte de esta estrategia que decía al principio el pelado... ...que es bastante parecida a la que lleva adelante en su momento Donald Trump... ...a mí me parece que eh, eh, hace algo muy similar que tiene que ver con decir barbaridades y eso obliga a que sean levantadas por parte de los distintos medios. ¿Polarizar y, las elecciones? Claro. Es ¿Una estrategia así? Sí, sí estrategia. A, totalmente, pero eh, con un nivel de declaraciones así durísimo, lo que obliga a, a propios y ajenos a que te, terminemos hablando de él. Y parecería de que esta, esta, esta lo va centrifugando cada vez más. Nos volvemos a declaraciones que tienen que ver con eh, meter ministerios que sean dominados por militares. Eh, Porque son más eficientes. Exactamente. El discurso de la eficiencia llegó a los cuarteles y los cuarteles dijeron que sí, que ellos estaban dispuestos a hacerlo, que no había ningún problema. Inclusive se habló del de no reconocimiento de elecciones en el caso de que pierda, lo que también llama a, a un lugar bastante particular. Estamos hablando de un ex militar, ¿eh? no nos olvidemos eh, de esto que no es un detalle menor vuelvo y cargo las tintas nuevamente contra mi amigo Escudé, pobre este le deben arder las orejas de todo lo que dije de él porque yo creo que esto también es un conflicto interno que afectaría también muy potentemente a la región en una contrapartida de dos lugares primero que nada, el movimiento de mujeres como un movimiento bastante potente por parte de la Argentina que ha desembarcado hoy podíamos ver como las manifestaciones también empiezan a, a pedir por el aborto legal, seguro y gratuito en el marco de esta situación no con las declaraciones que acabamos de De escuchar como a Movimiento de mujeres emergentes no en, en el resto de América Latina Podríamos decir que el movimiento de mujeres argentino Es uno de los más fuertes, creo que sin duda El más fuerte Y que ni siquiera bueno eh, Brasil tiene el grado de movilización Que tiene la Argentina Y específicamente en tema de mujeres eh, Sigue la misma línea, ¿no? pudimos lograr ideológicamente tomar, si se quiere, también las riendas de la región, porque se ha desembarcado los pañuelos verdes, ahora también se pueden ver en las manifestaciones que se llevaron adelante por parte de la, las mujeres en Brasil. No nos olvidemos que tenemos un referente asesinado en lo que fue el, el comienzo de este año, en el que nosotros hablamos bastante sobre, sobre esta eh, socióloga que representaba estudiante de sociología, de sociología, perdón, todo lo que este señor no quería, una negra, pobre, estudiante de sociología de la izquierda y encima lesbiana, ¿no? Madre soltera, era todo lo que lo que podía odiar este actual presidente. Cómo terminó este referente asesinado por parte de la policía por denunciar también Gatillo Fácil. Exactamente, el Gatillo Fácil en lo que son las favelas de en Río de Janeiro. Y creo que tenemos que contextualizar Eh, fuertemente a lo que dependió también las elecciones y cómo han marcado eh, esto que tiene que ver tanto con eh, las elecciones en la Argentina, eh, que haya ganado la derecha más conservadora, y cómo también le abrió paso a que en Brasil el impeachment se pueda llevar adelante y hoy eh, sean en concordancia. El actual presidente, quien sigue siendo la persona más odiada de la región, por lo visto, eh, ha sido solamente recibido con bombos y platillos por parte de nuestro presidente. también va en este lugar. Y el discurso de la eficiencia, que no me parece algo menor para nada, tan repetido. Y un poco el, el juego ¿no? de, de la izquierda, ¿no? ¿A quién apoya la izquierda en el caso de que exista un ballotage? Eh, si, si se apoyará al referente del PT o eh, a, o sea atendiendo ¿no? a lo que significa Bolsonaro y, eh, bueno, un, un, una asunción del gobierno por parte de él, ¿no? Me parece que en este sentido... La izquierda es eh, está como un poco tiene eh, ese, ese grado de, de conciencia eh, de lo que lo que significa, la ¿no? consideras una vigila más madura que la nuestra? Sí, no lo quería decir, pero sí. Ajá, no lo quería decir. Sí. Bueno, un saludo grande a todos nuestros amigos de izquierda que nos <risa> están escuchando. Eh, bueno, el, la comunicación no se está pudiendo realizar, pero de todas maneras tenemos eh, un audio con una mm, militante y candidata del PSOL de Brasil, que es un como una fracción del PT por izquierda, que también tiene bastante relevancia últimamente en lo político, es Duda Salabert, es una eh, mujer trans y que va a estar hablando sobre el fascismo, las mujeres y el escenario político en Brasil. Entonces, con la crisis del capitalismo, a población más pobre... É, buscou ou tem buscado medidas imediatas medidas emergenciais essa medida está sendo corporificada no Bolsonaro, ele vem com um discurso fácil, um discurso rasteiro um discurso sem profundidade e esse discurso sem profundidade fácil ter contaminado as massas porque é um discurso sem nenhuma crítica, um discurso que não leva a reflexão e as pessoas descrentes, porque os últimos governos tinham um verniz tinham uma roupagem de esquerda mas não eram um governo de esquerda de fato então eles jogam a culpa da crise brasileira nos últimos governos sim, os últimos governos têm culpa mas eles não são governos de esquerda então o problema é que Esses últimos governos arranharam a imagem da esquerda brasileira. Nós estamos tentando reorganizar a esquerda e mostrar que a esquerda, de fato, nunca esteve no poder no Brasil o protagonismo da política brasileira hoje é ocupado por mulheres são as mulheres nos últimos anos que tem dado as direções e as diretrizes do governo foram as mulheres que organizaram e iniciaram a maior greve geral da história do Brasil, que foi ano passado foram as mulheres que derrubaram o Eduardo Cunha, que era um fascista que estava no poder e são as mulheres que têm mudado o rumo da eleição no Brasil, vão ser as mulheres que vão vencer o Bolsonaro para depois de amanhã vai ter uma grande manifestação no Brasil e essa grande manifestação contra o ódio, contra o fascismo, contra o Bolsonaro é protagonizada e iniciada pelas mulheres. Então quem vai definir a eleição no país são as mulheres e a maior rejeição, a maior oposição ao Bolsonaro é das mulheres no país. No Brasil está tendo um avanço do ódio e nós estamos fazendo uma união contra o ódio O fascismo. o fascismo tem crescido muito na imagem de um governante candidato à presidência, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro encarna o fascismo, a ultradireita e o discurso de ódio. Então, no Brasil, estamos unindo os movimentos sociais e a esquerda para vencer o Bolsonaro. E essa vitória sobre o Bolsonaro... É uma vitória sobre o avanço do fascismo na América Latina. Com a crise do capitalismo, a população mais pobre voltou-se para a direita, que é o caminho mais equivocado, que é o caminho do ódio. Então, o que temos feito no Brasil é tentar trazer a população para a esquerda, porque a crise é sobretudo do capitalismo. E é o capitalismo em crise que faz avançar o fascismo e o ódio. De abandono, morte, intolerância e violência, nós gritamos Eles não, projeto que vem para as mulheres, da que relativiza o estupro, que diz que devemos ganhar menos, que diz que nós somos mesmos. Nós gritamos Eles ele ele Por mais pouco na universidade, foram sus fortalecido pelo fim da PEC que Eta egin gaseo publikus, NOS HITEMOS! EGITAU, EGITAU, EGITAU! Por nós, pelas mulieres que na rua, ondus coroetan ditadura, lutaron por demokracia. NOS GRITAMOS! EGITAU, EGITAU, EGITAU! Por nós, pela nosa familia, pelo pobo brasilei. Bueno, seguimos al aire, escuchamos un poquito de la marcha de mujeres el pasado fin de semana, ...y logramos una comunicación con Brasil... ...estamos con una compañera de la rena nacional de medios alternativos... ...que se encuentra ahora en el vecino país... Eh, ...Romina de Zumbara Turba... ...también la van a reconocer su voz de los enredando las mañanas... Eh, ...Romina, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes por allá? Bien, acá un, un lindo día riojano... No sé cómo estarás vos ahí en, en, en Brasil, me imagino belleza. Yo muerta de calor con una humedad increíble, pero bueno, después de, del sábado también la, la humedad se rearticula con la, con la esperanza sí. también. Y va, ahí va, y contame cómo cómo fue un poco esa marcha de mujeres en Brasil eh, contra Bolsonaro, principalmente, el Au, que es la... La, ...la consigna que están llevando adelante... ...en las redes sociales tan fuerte. Sí, bueno... ...el, el sábado pasado... Eh, ...ocurrió... ...en más de 260 ciudades... ...de todo Brasil... ...una movilización convocada por un Frente Unificado de Mujeres, bajo esta consigna que vos eh, decís, el y no", que quiere decir el no, y él es el coiso, él es el coso, porque no se puede nombrar ya, que es Jair Bolsonaro. Un, el candidato que lleva la mayoría en la intencionalidad de votos para las próximas elecciones presidenciales que van a uh -huh. ser el próximo domingo 7 de octubre y que eh, tiene oh, un prontuario y oh, unos antecedentes sí. eh, más que significativos eh, en términos de su clara homofobia, eh, racismo eh, es un candidato a antitrabajadores eh, Es un candidato que reivindica la última dictadura militar y que tiene una trayectoria de 27 años en el Senado en el que no tiene ningún mérito a destacar eh, en su labor jurídica como funcionario público pero que a la vez se presenta como un anti político, ¿no? Entonces, sí. es una figura muy muy controversial. Frente sí. a ese escenario en el que hay una avanzada de la derecha en términos de que hay un sector importante de la población que está apostando o al menos eso indican las encuestas y el termómetro de la calle, por un personaje como él, eh, lo que se vivió el sábado fue una clara articulación de, de las mujeres, de los cuerpos diversos, de las afros, de las trans, eh, diciendo no van a pasar, no van a avanzar. Está bien, una, uno de los análisis que se, que se ha hecho en base a algunas estadísticas, es que la, esta movilización en realidad le, le aumentó el, caud el caudal de votos. ¿Cómo vos que estás ahí en Brasil a lo mejor estás viendo los medios o, o incluso también lo que dice la calle, cómo fue a partir de esta movilización que haya aumentado la intención de voto a Bolsonaro y disminuido la intención de voto a Alad? Mirá, yo la verdad de, de esos análisis como que no... Me cuesta fiarme, ¿no? Sí. Eh, el escenario, es un análisis. Sí, sí, lo, los vi también y, y también, bueno, la simulación de escenarios, sí. eh, de, de respecto porque lo que va a acontecer el domingo es que se va a ir a un balotage. Sí. Eh, y lo que viene aconteciendo también es que eh, el escenario viene como con tendencias eh, que están virando rápido, ¿no? yo estoy hace un mes en Brasil y cuando llegué eh, para todas las personas con las que yo hablaba era incuestionable la victoria incluso en una posibilidad de primera vuelta de Bolsonaro, uh -huh. eh, hoy eh, ese escenario en un mes no es así, va a ir a una segunda vuelta, eh, a la vez cuando llegué si Lula se podía presentar era clarísimo que Lula ganaba Eh, todavía no estaba claro cuál iba a ser el candidato de, del PT, más allá de que los rumores estaban... Eh, se presentó el candidato del PT, eh, Adadi, eh, a menos de un mes, no tenía ni el 10%, no llegaba a dos dígitos en intencionalidad de voto y en un mes creció en un empate técnico con Adadi, si eso es lo que va a concretar, eh, digo, con Bolsonaro. Así que, o sea, está bastante inestable esas proyecciones desde el punto de vista. Eh, también una, bueno, se, se mueve en ciertos círculos, y yo la verdad tengo la suerte de no conocer a nadie, que vaya a, a, a votar a bolsonaro pero claro. y con respecto, la la, mejor, con respecto a la gente que a lo mejor con respecto sí a la gente a lo mejor si conoces cómo va a ser la izquierda que no está dentro del PT como el psol eh, cuál va a ser su postura con respecto a un escenario en el cual el balotatage sea bolsonaro a adapt y eh, sobre eso no, no hay posturas como públicas eh, anticipadas lo que se está uh -huh. fomentando es que en esta primera vuelta hay que votar por lo que las personas acreditan, por lo que están creyendo y por los proyectos políticos que realmente son lo, en los que se creen, y la izquierda lo que está diputando es la, son las bancadas legislativas porque lo que está en juego en estas elecciones no es solamente las presidencias sino que se renuevan, todas las gobernaciones, se renuevan a nivel, lo que nos para nosotros sería provincial, que aquí es estadual, se renuevan muchos, eh, lo que serían los municipios, y eh, se renuevan las bancas a nivel de las provincias, o sea, las legislaturas estaduales, y se renuevan dos tercios del Congreso a nivel federal. Entonces, Eh, lo que se defina por fuera también de, de esta elección a, a las presidenciales tiene mucho peso y es lo que están apostando a poder eh, meter cuadros dentro de, de esos de puestos legislativos, ¿no? Entonces, eh, la verdad que, bueno, también en Brasil tiene un escenario en términos partidarios muy fragmentado, uh -huh. eh, hay una cantidad de... Bueno, y además es, es que no es lista cerrada como en Argentina, entonces cada candidatura individual se milita casi individualmente, ¿no? Entonces sí. la fragmentación en términos de votantes es grandísima por la cantidad de partidos, que son como 30, y por la cantidad de candidatos a la vez que van a disputar dentro del mismo partido el mismo cargo político, el mismo puesto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Eh, sí ¿En Brasil son obligatorias las elecciones? Ese dato no sé si acá... Sí, sí, son obligatorias, también eh, igual, o sea, como en Argentina sucede, no, no es tampoco eh, absolutamente masiva la participación en los comicios. Sí. Lo que sí pueden hacer, que es distinto, es que pueden votar en otro lugar si lo piden con anticipación. No, no como nosotros que tenemos que movilizarnos si estamos lejos. Y la crisis económica en Brasil, ¿cómo, ¿cuál es la perspectiva y las propuestas, digamos, de sobre todo en realidad la edad, es como que en realidad dice nosotros del PT esto, esto, esto y esto, el resto de las fuerzas uh -huh. políticas, ¿cuál es el argumento ante esta crisis que hay económica e incluso política en Brasil? Eh, bueno un partido como de o sea, eh, un partido como el partido socialista socialismo y libertad que es el psol eh, sí. tiene una posición de, de izquierda pero también una posición que está articulada y construida desde las organizaciones sociales desde los movimientos entonces tiene una y tiene en, en su trayectoria Es un partido que se forma de desmembramientos de integrantes del PT que que vieron que no se concretaba una profundización dentro de lo, del programa de gobierno, de una virada hacia la izquierda o una posición hacia la izquierda, ¿no? Eh, y entonces, bueno, para ellos eh, es indiscutible que la responsabilidad del PT en la crisis eh, actual que está viviendo Brasil, y en las articulaciones, o sea, en las alianzas que, que construyó para hacer gobierno, que... Eh, Yo creo que dentro de lo que estoy conociendo es la, la fuerza más interesante eh, en términos políticos por el, por el programa de gobierno que propone, pero bueno, como hablamos hace un rato, está lejos de, de poder proyectar o, un, una... bueno, está muy lejos sí. de la encuesta, no, no tiene ni chance de, de disputar la, la presidencia. No, eh, no, eso es del... No lo que yo veo más interesante después también, bueno, están los los partidos de izquierda clásicas si podemos decir Eh, y que pero bueno que también eh, salieron como vos contabas en estos escenarios que se están barajando eh, uno de los candidatos de izquierda que es ciro gómez que está también disputando ahí un no está claro si un tercer o cuarto lugar dentro de las presidenciales salió eh, después de haber celebrado la movilización de las mujeres salió a criticarlo como un error político no entonces en esas ambigüedades es que también queda flaca la izquierda muchas veces una última pregunta que algo que salió un poco al aire recién eh, con el resto de los compañeros uh -huh. para vos que estás hace un mes ahí y en plena um, contienda electoral ¿la izquierda en Brasil uh -huh. es más madura que en Argentina? pregunta a qué pregunta, ah, ¿qué pregunta? Okay. Sí, tipo, eh, necesitaría tener más claro cuáles serían los, los criterios es que se de evaluación madura. de la madurez política no eh, pero no, no no te sabría decir yo te, lo que les puedo contar es que sí estoy eh, sorprendida de, de la convocatoria que se pudo concretar eh, este sábado en términos también de que es una convocatoria que surgió desde Las, las compañeras organizadas y organizadas en un frente unificado en el que no tuvieron cabida los partidos políticos y que uh -huh. fue absolutamente autogestionada por, por compañeras eh, y que en un escenario que, que como te conté hace un mes eh, yo llegué y Jair Bolsonaro era un liderazgo indiscutido, creo que son las que han tensionado y han logrado poner en la escena pública cuáles son las críticas al modelo que está representando Bolsonaro. ¿no? Entonces uh -huh. me parece que también eh, en todo caso lo más interesante para pensar en estos escenarios es eh, dónde y cómo se están ejerciendo las resistencias a esta avanzada de la derecha y que me parece que son mucho más difusas y que la contienda electoral todavía no la llegamos a, a poder leer más Eh, en términos de... Ah, por donde pasan también otros tipos de correlación de fuerzas. No sé si se entiende lo que quiso decir. Sí, sí, Pero bueno, va un poco por ahí. ¿Mm? Eh, en términos de, del escenario político, bueno, está eso, en, en algo que todavía tiene un largo proceso... Eh, que porque va a definirse recién el 28 de octubre y el escenario está sumamente cambiante, pero sí no perder el foco de que eh, lo que se logre a configurar a nivel legislativo también va a hablar mucho de cómo va a ser ese siguiente eh, proceso de gobierno de quien tome la presidencia Bueno, Romina, muchísimas gracias por la entrevista, y muchísimas gracias por los audios que también nos facilitaste acompañadas del PSOL que estuvimos pasando antes de esta entrevista y te mandamos un fuerte uh -huh. abrazo y bueno, te felicitamos ahí por la experiencia de estar en Brasil y ver todo, digamos, lo, lo, cómo se manejan allá los medios y otra realidad política que debe ser bastante distinta a la argentina Sí, bueno, gracias a ustedes y bueno, ya que decirlo de los audios sí, eso es algo que me llama muchísimo la atención porque si en algo de madurez política podemos pensar eh, la, la lista trans y las compañeras ahí decididas ocupar los puestos esa lista del PSOL también tiene a la cabeza de la vice eh, presidencia a una luchadora indígena tiene mucha presencia áfro tiene mucha presencia de trabajadores y trabajadoras de base, creo que esa eh, construcción de una propuesta de gobierno bien plural y bien diversa es una es un sello de madurez política, pero Ajá. bueno, también te, les contaba que está lejos. ¿Mm? <risa> bueno, muchísimas gracias y nos estamos bueno, reencontrando en algún lugar del globo. Sí, sí, o sea, no, ya, vuelvo, ya vuelvo a Córdoba, <risa> nos vemos en Córdoba. Dale, un abrazote. Hasta abredito. Chao. Bueno, yo quiero cerrar yo, con tres cosas Este a mierda, tema importante que... Sí, sí. No, me parece que con lo que dijo al último y un poco lo que estuvo desarrollando podemos concluir que la, de, la, la, la izquierda en Brasil es más madura creo que no lo quiso decir pero sí. me parece... Es que es más más la la izquierda, claro, es habría problema. que definir que izquierda porque en realidad claro, cuando hablas bueno. izquierda hablas de izquierda trotskista, digamos, que no claro. es la izquierda que está, que está en Brasil que lo de Leonardo, por ejemplo, hablando de izquierda estando acá en la río sí, sí, o el, bueno, o el frente amplio, el de hablando de Uruguay si Y otra cosa eh, fundamental que, que sí es muy importante y bueno, lo desarrolló bastante viene es el tema de que las mujeres no cumplen un rol fundamental en esto de la resistencia a, a, al, al sistema político que, que, que plantea que no impulsar. que se quiere impulsar y que se quiere imponer eh, en esta contienda electoral con la figura de bolsonaro sí. y una última cosa es eh, también habló de la importancia de las bancadas legislativas no que se dispusan disputan Perd Y me parece que en el partido social liberal eh, es un dato importante ¿Cómo vendría a ser el partido social liberal él es, eh, es el de bolsonaro sí. no no, sí. no vamos a discutir sí eh, ni etimológica liberal. ni políticamente ni ideológicamente lo, lo que presenta no porque con su nombre es bastante quizás contradictorio pero en, en cuestión de bancada en cuestión de bancada el eh, Es ínfima la, la cantidad de bancadas que tiene el, este partido, ¿no? De, de Bolsonaro. Tiene, eh, a ver, lo tenía por acá. Nueve de 513 bancadas, o sea, escaños en la Cámara de Diputados. No tiene ninguna en el Senado. O es sea, como digamos, el peor, digamos. No tiene nada así en la Cámara. En, en, en, en, y en sin el... embargo... Y sin embargo eh, tiene un candidato presidencial. Así con, con una... ¿cómo, ¿Cómo se orquesta desde afuera, no? Y se le da mucho apoyo. Sí. Nadie se un acordó showman. de mi amigo Temer pero que desapareció el CSA. Tiene menos del 1% de de de Es que ni se habla del, no, o sea, no, no, no. no, tiene 99 de odio y 1% de aceptación. Es así. Este, sí, no, realmente nadie se quiso acabar con el político. Temer, un cara político sí me mastra la, la la pregunta, pero bueno, yo ¿Tapú? creo que la compañía también podía aportar más desde desde la mirada de de de, de estar pensando en, en las organizaciones izquierdas el PSOE particularmente y parecía que era más interesante poder abarcar a ese lado, porque en que nos va a decir? A preguntar de Temer. Sí, es ¿Quién? un cadáver político. Claro, este, ¿no? Es como que, bueno, de hecho, así que más o menos Brasil, la semana que viene probablemente Estaremos hablando, hablando más. Eh, a lo mejor hagamos algún programa especial. Ahí lo tiro al aire como para sí, comprometernos, comprometerlas. Sí. Con algunos invitados en piso también, a ver si podemos concretar esta... Alguien que habla en portugués de del no pasamos entrevista eh por lo menos audio audio hubo. No, no no para el especial decía yo Sí era. sí sí no de hecho la otra um, otro programa atrás también estuvimos hablando de intentando hacer una llamada a otro referente del MST que sí. Eh, que sí que salió con una foto muy Futbolística, futbolística. Y, <risa> Sí y el y bueno No se viene dando, hemos hecho notas este año Algo también pasa, al MST sí, sí, sí. Y, y a Medianilla incluso en años anteriores Y bueno, este año está está complicado con, con los brasileros Me hacen sí. señas de que hay que cerrar el bloque Pero hay, hay mu muchas cosas que se de Brasil De todas maneras no de, Lo bloque, vamos a si seguir querés. hablando Lo vamos, vamos a seguir hablando, hablando una vez que tengamos puestos resultados parciales ¿no? de, de, de las elecciones Me <risa> autopongo Eso. la cortina eh, Y bueno, en el próximo no bloque llamada. Vamos en el próximo bloque vamos a estar hablando del fallo de, eh, de la ya sobre bueno esta demanda que en el 2013 eh, presenta bolivia por su soberano acceso al mar y vamos a estar con un entrevistado eh, de eh, bueno de Orudo, oruro de bolivia así que bueno ya lo estaremos presentando y nos comunicamos con él Volvemos al aire en Al Día Global. Salieron chicos, salieron al aire ustedes también con este operador este improvisado. Estamos, bueno, ahora como habíamos prometido, estamos vamos a estar abordando un tema que fue noticia este fin de semana, que anunciamos el miércoles pasado en Al Día Global, eh, iba a ser el dictamen de la Haya con respecto al conflicto de acceso al mar Con, de Bolivia con Chile, y eh, Victoria está haciendo una llamada. Yo voy a hacer la llamada. Ah, bien. Ah, Preséntalo. Sí. Eh, él es eh, Jorge Antonio Patti Guzmán, es de la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, y actualmente está es estudiante de abogacía, está haciendo eh, un intercambio En nuestra universidad por eh, el, el programa de movilidad estudiantil Crix, eh, Crix, Crixos Crixo, Crixos, perdón, no Crixos Así que bueno, ahí lo vamos a estar entrevistando Y como bien decía Victoria, tenemos a nuestro entrevistado que nos va a estar contando este histórico fallo de la Haya con respecto a la... Vos utilizas una palabra muy interesante a la hora de decir la soberana... Eh, ¿Cómo dijiste? Lo, la soberana salida al mar. Salida sí. al mar por parte de Bolivia. Hola Jorge, Manuel te saluda desde Aldea Global. Muy buenas noches. Buenas noches, como les va a un gusto poder estar en la radio para compartir las experiencias. Bueno, ahí te decía, reciente presentaba Victoria cómo estás de intercambio, sé cuánto tiempo aquí en la, en la Rioja. Bueno, um, yo vengo del intercambio de la de la beca Criscos, que es un intercambio a nivel de la región suroeste de América y estoy acá desde el mes de marzo, estudiando la carrera de abogacía. Jorge, ¿y qué podemos decir? no Este histórico reclamo que tiene Bolivia luego de lo que hubiera sido la guerra en el Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú, en el que Bolivia queda históricamente coactado en su posibilidad de salir al mar. Eso ya sabemos, digamos, sobradamente cómo le ha generado muchos perjuicios económicos y parecía de que la Haya iba a ser una instancia de forma definitiva para que tuviera una salida al mar eh, Bolivia por el lugar que le correspondía históricamente tener ¿Qué, ¿qué podemos llegar a reflexionar sobre este organismo internacional fallando de esta forma tan particular? no Claro uh, Bolivia eh, en lo largo de su historia podemos ver esto es un punto más que todo que se tiene que tratar y ver en el análisis del contexto internacional eh, viendo también lo que es la historia eh, nosotros hemos nacido bajo el principio de Utiposidetis Iuris, eh, con una salida soberana al mar, de lo que nosotros conocemos, la provincia de, de Atacama. Entonces, eh, en 1879, como muy conocido, se produce la Guerra del Pacífico, pero la Guerra del Pacífico no era evidentemente contra un territorio nuestro, boliviano, sino era a causa de lo que fueron los flujos comerciales eh, en cuanto a lo que era Valparaíso y Tarapacá. Respecto a la, a la corte, el gobierno boliviano tomó la decisión de acudir a esta máxima instancia a justicia internacional con, y aparte como un organismo de la Organización de las Naciones Unidas que tiene la facultad también de resolver las controversias. En un principio, se, nosotros el año 2015 veíamos el fallo de la, de la Haya a favor de Bolivia que se declaraba competente para conocer el caso de la solicitud para que fallen a favor nuestro de una obligación de Chile de negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Entonces, desde ese momento que la Corte se declara competente, reconocen el fondo que sí existen temas pendientes con entre Chile y Bolivia que discutir. Y eso, más allá de los alegatos que se hayan presentado en nuestra memoria, eh, tienen también la base histórica y la base social en la cual también fue firmado el Tratado de 1904, Eh, no es eh, no se nos acaba acá todavía la vía porque con el fallo de la Haya que salió eh, claramente lo decía también el juez con esto no estamos diciendo que netamente dejemos de hablar el tema sino que Chile no tiene una obligación de tratar el tema es decir, que lo puede eh, negociar el tema o, o hablar en algún momento de un contexto eh, de un encuentro entre presidentes o mandatarios o representantes plenipotenciales, etcétera donde puedan sentarse ya sea en este gobierno o en otro gobierno que pueda venir con Bolivia. Pero también nos hace una mirada, de como decía un estadista boliviano, Julio Díaz, de mirar también hacia el Atlántico. Bolivia tiene un puerto que conecta directamente también hacia el Atlántico y también tiene una salida que... Durante el gobierno de Paz Zamora, presidente boliviano, se dio con el nombre de Bolivia Mar, en lo que es la zona de Hilo, en el Perú. Entonces las instancias de, de diálogo, porque mayormente vemos un acceso soberano nosotros por los grupos comerciales hacia nuestra región, eh, vemos que puede tener que el gobierno, el gobierno de Morales, que fue quien inició la demanda, no se lo dé. Pero sí en otro gobierno, es decir, que con esto no la Corte no nos está negando a poder restablecer las relaciones diplomáticas y poder tratar los 13 puntos que una vez una agenda eh, existe desde lo que es el gobierno de michelle Bachelet. Jorge, entonces una de las cosas que han sido levantadas por lo menos por todos los medios más eh, pro postura chilena, en los que daban a esta resolución, este... Eh, Sí, resolución por parte de la Haya como ya una solución definitiva al problema, claramente con respecto a lo que vos nos decís, es solamente una instancia que sí ha sido un retroceso, si se quiere, pero no ha sido la última ni ni cerca de ser una cuestión eh, definitoria. Te pregunto lo siguiente, ¿pensás que hubo algún tipo de influencia externa a la hora de ver de que el presidente de Chile, el señor... Eh, piñeira se encontrara en Estados Unidos eh, eh, donde fue uno de los temas extraoficiales con los que se habló con su homólogo Donald Trump claro sí evidentemente estos última de esta última semana podría últimas dos con lo que se ha vivido la asamblea general de las Naciones Unidas con eso lo, bueno la reunión de los presidentes allá en la sede en Nueva York Eh, y más allá en el contexto mismo de la guerra que pudo que fue, porque eh, una investigación eh, que realicé acerca de las relaciones internacionales en la guerra del Pacífico, vemos que tanto la Argentina como Bolivia y el Perú, y también podría decirse que Chile, fueron víctimas, y fuimos víctimas de una intromisión externa que responde más allá de de los intereses de, de los mismos pueblos eh, nativos o, o de la misma gente eh, de nuestra, de nuestros países. Lo mismo pasó en la cuestión de las Malvinas. Chile ha sido un país que ha estado influenciado desde el principio bajo lo que es Inglaterra, el occidentalismo imperial, y básicamente eso lo demuestra la historia, más allá de la ideología lo demuestra la historia, porque la guerra del Pacífico empezó con lo que es el dueño de la compañía, de salir, de Antofagasta, era un inglés, Jorge Hicks, e incluso hace la denuncia hacia la cancillería chilena cuando su empresa, o la empresa privada esa, estaba en el territorio boliviano, que era Antofagasta. Entonces, desde el principio hay fallas de jurisdicción, vemos una oligarquía de la plata, vemos una oligarquía inglesa, que se ha establecido desde la colonia y que aún sigue perviviendo por la misma demostración que hemos podido ver muchos, cuando el presidente Piñera se reúne con Trump uh, y hablando de la bandera de los Estados Unidos, se ve ahí como si Chile fuera más un Estado y de una u otra forma, ideológicamente y vemos con la forma de gobierno que se está manejando, sí podría decirse que tiene cierta relación y estrecho en cuanto a lo que es esa situación. Sí hubo una influencia Sí bastante influencia en la Corte Internacional de Justicia con respecto a este fallo porque se veía más el apoyo de la mayoría de los pueblos, de las naciones, de estados, hacia Bolivia, por un justo reclamo, al igual que, lo que con lo que es el pedido de las Malvinas para la Argentina. Pero esto no nos hace a nosotros un retroceso, sino que nos insta a poder seguir con el diálogo, seguir con la conversación para... ...ver que Chile no es siempre un país enemigo... ...y eso es algo que tenemos que reflexionar... ...una conferencia que pude compartir acerca de Mar y Malvinas... ...como una cuestión latinoamericana... ...es que Chile es nada más un instrumento... ...de turno... ...que estas situaciones se están dando... ...porque muchos presidentes como Salvador Allende... ...a quien puedo citar y otros más... Eh, ...desde Santa María... ...dijeron que Bolivia necesitaba un acceso... ...soberano al mar desde 1904... Entonces, con la Corte también que falló, eh, 12 votos contra 3, reconociendo que Chile no tiene ninguna obligación de negociar un acceso soberano, no habla acerca de otra situación, sino no tiene la obligación de negociar un acceso soberano, es que a través de otras vías, principalmente el restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, podamos llegar eh, de aquí a un futuro, a un acuerdo. Básicamente vemos un punto comercial también. Bueno, eh, te agradecemos mucho esta comunicación, Jorge. Eh, bueno, muy, muy, muy esclarecedor. Eh, y bueno, eh, espero que, que la estés pasando muy bien en nuestra Argentina y en La Rioja en particular, y bueno, también en la universidad. Un abrazo de todos los que hacemos aldea Global. No, muchísimas gracias, José, por la invitación. Y a seguir trabajando por la integración de la patria grande, que un día el mar va a ser para... La Bolivia, para los pueblos y también las malvinas cuando volver a la Argentina. Bueno, que así sea. Un saludo, buenas noches. Bueno, esta fue la entrevista que realizamos a Jorge Pati, abogado que está en bueno en intercambio con, con la Universidad de La Rioja. Bueno, nos pareció interesante que un boliviano hablara sobre la situación, digamos, de de este fallo de la Haya, donde en verdad creo que había una fuerte eh, impronta del estado boliviano de que eh, fuera a favor este fallo, invitaron a todos los presidentes vivos de Bolivia para que estuvieran presentes y bueno, y también a la vez otros otros jugadores como Piñera y Trump también tuvieron sus sus, sus influencias, ¿no? Sí, eh, lo que significaría no para para chile no eh, perder un territorio o por lo menos dar un, un acceso al mar eh, a bolivia eh, sobre todo en esta región no que es antofagasta es eh, económicamente la más importante porque es la que tiene el PIB más alto de todo el país el cobre eh, completamente minera Eh, entonces eso significaría ¿no? que pierda su fuerza eh, económica eh, de alguna manera el motor de chile o quizás sí, el, el motor el motor de chile Eh, y bueno, eso, eso se vio reflejado en el fallo de, de la corte de la Haya. Dos cosas importantísimas. El 11% de todo lo que produce el cobre chileno va a parar a las Fuerzas Armadas. Eso no es un dato menor. Tenemos al Israel se lo, de la región, se lo ha catalogado muchas veces a Chile. Es el único país que se ha expandido en, las, en, en territorialmente en lo que ha sido el, el mediano y corto plazo de la historia sudamericana. Eh, ahí pasaba otra aldea global, hemos tenido hemos pasado por Brasil, hemos pasado también un poco hablando de la Argentina, tuvimos eh, que hablar del fallo de, de la Haya y una muestra más de que los organismos internacionales, lejos de estar al servicio de la paz y de, y como él decía muy bien Jorge recién, sobre um, los pueblos, están eh, más... Eh, si se quiere atañados a los intereses claros de distintas empresas Muchísimas gracias Matías por hacer posible que este programa salga al aire el día de hoy, muy buena la cortina, la verdad que me encantó ojalá sí, que quede para bien. nunca más La pongo y, de vuelta, así que no sí, por favor. Y un saludo grande a todos los que nos hayan escuchado el día de hoy, un saludo a Yago Volvé Yago, por favor, te lo pedimos por Gracias Victoria favor. por hacer eh, posible esta entrevista en este programa a Gracias a todos los que nos escucharon, esto ha sido otro Aldea Global estéreo del desierto. Estás escuchando Radio, Radio Voces, Voces 877.